Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Dejamos por unos minutos Punta del Este, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires y nos encontramos con Pablo Broder. Buen día Pablo, bienvenido. Buenos días muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo amaneció Buenos Aires hoy? Está muy lindo, es un, un tiempo excepcional, realmente está siendo un tiempo bárbaro. ¿Buena temperatura? Aparte, eh, más o menos 20 grados, ahora no sé si es 20, 21 grados, pero debe estar en ese eje, aparte con la máxima de 25, bárbaro. 25. Así decir, que, que no tenemos la playa de punta acá. Claro, claro, claro. Bueno, un detalle no menor, bueno. ¿no? ¿Y ustedes cómo están? Porque te digo algo, acá tenemos una cuasi buena noticia que dada la baja de los casos uh, en el, la región de Lamba, en la región metropolitana, a partir de este fin de semana se va a pasar de lo que se llama el aislamiento social obligatorio, que teóricamente, teóricamente no podías trasladarte ni movilizarte, se va a pasar a una etapa de distanciamiento social, o sea, se terminó Eh, la reclusión, con ciertas restricciones, pero se terminó la, la reclusión obligatoria. Eh, esto significa que vas a poder transitar. Hasta ahora todo el mundo lo hacía, pero ahora legalmente vas a poder eh, transitar eh, por la ciudad y se van a, eh, esperemos que se levanten también, a partir de este levantamiento de las restricciones, eh, las, eh, los aislamientos que tenían un montón de oficinas públicas, que prácticamente se trabajaban todas a distancia, esto significa que podamos volver en materia de atención al público para distintos trámites a la normalidad. Este es, esto es una buena noticia, de la poca buena noticia que se puede dar de esta, de esta orilla del río de la plata, ¿no? Pero, pero, eh, pero, pero creo yo, este, Pablo, que más allá de de lo que pueda significar para la salud, yo supongo que también para el estado de ánimo de la gente puede ser algo importante, ¿no? Pero Totalmente, Jorge, vos sabés que eh, uno si camina por la calle, obviamente todos caminamos, y vemos en los restaurantes la gente comiendo en las mesitas afuera ahora y aparte ahora par parcialmente adentro también, o sea, se nota otro ánimo, otro ánimo la gente porque realmente eh, no era soñado, Jorge, eh, ocho meses de estar encerrado. Eh, realmente no es imaginable, ni Julio Verne lo hubiera imaginado. Seguro, seguro. Realmente. Que sí. Pero es así. Y en relación a esto, hay una reflexión que me hago personalmente y que me atañe también personalmente, y es por qué en Uruguay a los propietarios de departamentos, de los tantos departamentos que son eh, propiedad de argentinos, no se les permite el acceso. Eh, ¿Me escuchás, no? Sí, sí, sí, te escucho, te escucho. Y es una, eh... de, las es una de las medidas que ha tomado el gobierno como forma de, de, de mantener un poco eh, encorsetado al país dentro de esta realidad que todavía nos permite ser una gran excepción. ¿sí? Claro, claro, de, pero de alguna manera, ¿cuántos pueden ser? O sea, en, una, en un ingreso de turismo de un millón o ochocientas mil personas que pueden entrar una temporada en Punta del Este... ¿Cuántos pueden ser los los ingresos de titulares de departamento? ¿30.000? No, no, no sé, ¿Más? No sé no, sé, no sé cuántos, no sé. No no, no, no digo sé. que vos lo resuelvas, esta es una reflexión que estoy compartiendo con vos y con los oyentes, porque es una reflexión que se hace mucha gente. Ahí está eh, numerosas cartas de lectores en los diarios de titulares de departamento de Punta del Este, están con muchas ganas de ir y gastar sus pesos en los restaurantes, en el casino o en espectáculos o lo que fuere, y sienten que eh, este es un, un anacronismo de alguna manera eh, de la excelente gestión que está haciendo el gobierno nacional uruguayo. ¿no? Ayer, Pero ayer, bueno, este... Pablo, ayer uno de los científicos estuvo hablando justamente sobre este tema, hablaba que, hablaba que Uruguay tiene una limitante en lo que tiene que ver con toda la... La, el stock que tiene de de, de elementos para realizar isopados y a su vez también Ajá. la la capacidad ah, la, la, capa la capacidad que tiene Uruguay de respuesta frente a una demanda masiva en lo que tiene que ver con con infraestructura de servicios de salud verdad de Ahí todas está, maneras de todas maneras este científico hablaba de que eh, no es lo mismo decía que entren 80.000 personas en su fin de semana que entren 80.000 personas a lo largo de toda la temporada Y por claro, allí decía, bueno, de repente se puede entrar a evaluar de que a través de una inscripción online se se vaya dando eh, posibilidades de un trámite para un cupo x de personas por día, pero era un era una era una reflexión del personal, no quiere decir que eso eh, se, se vaya a hacer, pero lo manejaba como una alternativa posible de ser tenida en cuenta de cara al futuro. Hasta ahí llegó el comentario del científico, ¿verdad? Sí, De todas maneras estas cosas van van avanzando día a día, semana a semana, claro. de modo tal que no hay que no hay que desesperar. Uh -huh. El que debe estar desesperado es el amigo Trump, ciertamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad eh, que, sí. Eh, que tiene, independientemente de las posiciones que tenga cada uno, un, una una actitud casi demencial, y ese es el marco en el cual se está manejando una, una situación especial en la Argentina, eh, porque si yo te diría cuál es el marco, el marco de la Argentina es eh, la selección de Estados Unidos, que si bien no van a determinar demasiados cambios en la relación o en la suerte de la Argentina respecto al, a su relación con Estados Unidos, pero es importante. Pero esta, esta información que te digo del levantamiento del, del aislamiento en, en, en el área metropolitana es buena. Y Pero en la última semana, fundamentalmente en las últimas dos semanas, yo te diría, eh, en la Argentina se produjo dentro de un clima, sí sigue, sigue siendo agobiante, Jorge. Eh, algunos hechos de carácter bastante significativo eh, Uno, seguramente ustedes lo comentaron largamente, la aparición de una carta abierta. Abierta, insisto, aunque cuando eh, la gente la leyó entendió que era explícitamente dirigida al presidente Fernández por parte de Cristina Kirchner. Otra noticia que enmarcó la situación en argentina es una esperada decisión de la corte Eh, con respecto a una posible remoción de tres jueces que estaban tramitando sendos procesos nada menos que contra Cristina, <coughs> y que en su momento, ella como dirigente, como dueña del Senado Nacional, intentó desplazarlos, ante lo cual los tipos estos pidieron una medida cautelar ante la Corte que se acaba de pronunciar, y finalmente otra noticia más es eh, el dólar, ese eterno barómetro nacional, como decimos, que esta vez, en pocos días, produjo una baja, cosa extraña, ¿no? de casi 20% de lo que fue su cotización récord, acá en la Argentina, de 195 pesos, hasta bajar, estar abajo de los 160. En estos tres eh, hechos que te menciono, Jorge, la famosa carta de Cristina la debes enmarcar, en el clima que vive el país de casi anomia, por los zigzagueos del gobierno nuestro. En muchas oportunidades yo te dije, eh, hablé de la disyuntiva que se le plantea al país respecto al rumbo que necesitaba asumir como única alternativa válida, ¿no?, para emerger de una, una peligrosa zona casi inédita de destrucción económica, de fragilidad institucional, casi disolución social y emigración, efectiva en muchos casos o al menos deseado en otros, agotados eh, muchos de ellos, especialmente los empresarios, por un clima de postración nacional y fundamentalmente de carencia de perspectiva. ¿no? Esta cuarentena eterna, no solo la pandemia, la cuarentena, que es el efecto político de la pandemia, agravó efectivamente problemas crónicos que nos afectan. Tenemos, como sabemos y no es nuevo, índices inéditos de pobreza, impuestos agobiantes, desocupación, población enorme sometida a economía informal, cartoneros, eh, changuistas, etcétera, Un deterioro educativo impresionante, inseguridad creciente, justicia sospechada y un deterioro del Estado de Derecho, entre tantas otras cosas que eh, afectan a, a, la, a la situación argentina. Eh, por fuera de las cuestiones de fondo como legislación vetusta, etcétera, etcétera, etcétera en esto se le sumó y lo hablamos hace 15 días Jorge, una virtual tolerancia oficial a las tomas ilegales de tierra empeorado por la esta, este tema de algunos grupos que usurparon propiedades, en algunos casos masivamente esto fue agravado por la ambivalencia con que algunos funcionarios nacionales y locales se refirieron a las usurpaciones, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un loquito Axel Kicilió, eh, con perdón de los loquitos no, que dijo que comparó a las usurpaciones con los countries de la provincia de Buenos Aires, lo dijo tal cual Es decir, él dijo que más o menos son algo algo parecido. Después quiso re, revisarlo, eh, modificarlo, eh, mejorarlo, pero no lo logró demasiado. Eh, o que en su momento propuso darles un subsidio fenomenal a los tipos que eh, usurpaban, que se metían en tierras ajenas para instarlos a salir. Con lo cual lo que hacía era generar un negocio. Te metía dentro de una propiedad, te daban un subsidio, entonces te ibas. Esto después eh, se modificó. O eh, la mismísima ministra de Seguridad de la de la Nación, que es una kirchnerista ferviente, Sabina Frederick, que dijo, escuchen esto, el tema de las usurpaciones tiene que ver con una necesidad de política social y habitacional más que suponer un tema de orden penal. Y una tercera, para no agobiarlos, la última, declaraciones nada menos que del jefe de gabinete nacional, el jefe de gabinete, que es el patrón de los ministros del Poder Ejecutivo, que constituyeron casi un incentivo a la usurpación también, a la usurpación impune, cuando dijo, el derecho penal no arregla un problema social acuciante la respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía, nada menos que esto, esto es darle carta libre en su momento a a, a los que intentan usurpar la cosa. Pablo, en este sí. Sí. no, no, seguí, seguí, te redondeaba este te lo, tema. Te lo, dale, es... dale, dale, dale, dale. No, no, porque es, eh, pero mi pregunta va a, apunta a otro tema. y, y Dale. Y quiero que... No, no, que, que en, en el momento vos este mencionaste lo de la baja del dólar blue, Y, y, y está, no no te había querido interrumpir, pero es una cosa que, que llama la atención porque estoy leyendo que es una tendencia que aparentemente en la próxima semana va a seguir. ¿Qué es lo que sí, provoca la caída del blue? Varias cosas. Por un lado, la, la caída del dólar blue tiene que ver nada más y nada menos que con la subida del dólar blue. Es decir, acá hubo una, una subida absolutamente loca, en materia de dólar blue, que por otra parte tiene una característica fundamental, que lo habríamos hablado en otras oportunidades, mi querido Jorge, que es un mercado muy chico. Al ser un mercado muy chico, es, es el mercado blue es un mercado ilegal, al ser un mercado muy chico, cualquier inyección, de alguna manera que viene por distintos motivos, modifica sensiblemente, así como de pronto lo modifica para arriba, también lo modifica para abajo. Pero por otra parte, lo que hizo el gobierno en este caso es, eh, están tratando, de, están intentando en este marco eh, hacer algo mejor, algo de buena letra. Buena letra que va a contramano, tiene un costado económico y un costado político. El costado económico, ahora te lo voy a comentar, pero el costado político es que... En eh, materia de economía. Martín Guzmán, el Ministro de Economía, se está medio, y el presidente por supuesto, que es su jefe, se está medio queriendo despegar lentamente en algunos aspectos del patronazgo de Cristina. Y Cristina ya aparentemente no lo ama a Guzmán como antes, como antes que era su pollo, de alguna manera. Y por eso en, en el presupuesto que mandaron, el proyecto de presupuesto para el 2021 que mandaron el, al Congreso, Eh, están hablando de un relativo control del déficit fiscal y en consecuencia del relativo control de la emisión de pesos, que es la inundación de pesos, la catarata de pesos que imprime el Estado Nacional es el que determinó la suba fabulosa del dólar, obviamente porque hay mucha, mucha gente con mucho, con mucho dinero en el, en, sin respaldo prácticamente, de modo tal que Eso es lo que determinó la subida, pero eh, como al, al gobierno le interesa, eh, pese a que es casi contracultural para el kirchnerismo gobernante, arreglar con el fondo, porque no tiene alternativas, porque tenemos pendiente un reordenamiento de un préstamo de 44 mil millones de dólares que le hizo el fondo... Eh, Vos sabés que este es un objetivo que es de prácticamente la mayor urgencia que tiene el, el gobierno, pero llegan de alguna manera noticias relativamente alentadoras. Las condiciones que tendría un eventual acuerdo con el fondo todavía son motivo de discusión y dudas, ¿no? Pero el gobierno se muestra optimista, no solo sobre eh, la base de diálogos mantenidos con las autoridades del fondo, del Fondo Monetario, que se habrían mostrado comprensivas. A su vez hay un elemento casi de hierro en esto, que también se se aplica no solo a lo privado, sino a lo público. La deuda de la Argentina es tan grande que el fondo, más que un acreedor, está obligado a actuar como socio. Es como le pasa a los a los eh, actores de la economía privada, que cuando hacen una convocatoria de acreedores, una quiebra eh, muy grande, Cuanto mayor es la deuda que tienen, más preocupados están los acreedores por arreglar a ver si pueden cobrar algo. Seguro. Y en este caso, eh, como el préstamo de la, del fondo a la Argentina prácticamente tomó el 50% de los fondos prestables del, del mismo, del mismísimo fondo, se dice que no van a ser tan exigentes como para, uh, de alguna manera reordenar la economía argentina. Por supuesto que el acuerdo va a necesitar lineamientos en, en consonancia con la filosofía del fondo, que es un relativo ordenamiento fiscal. Pero, mira vos, hace 15 días más o menos el ministro de Economía dijo que no iba a bajar el gasto, hace nada más que 15 días, que no se iba a bajar el gasto para no bajar el, las condiciones de subsidios de la población, etcétera y ahora empieza a cantar otro otro cantito, otra melodía, va a re, ya reconoció que va de, eh, se va a necesitar bajar el gasto, que se va a necesitar emitir menos, y que habrá un ajuste, esto dicho, casi en un tono de vergüenza, pero es así. Obviamente él no usa este término y lo reemplaza por, el concepto, por un concepto teóricamente técnico de sustentabilidad del programa. Y los mercados en este caso, respondiendo ya a tu pregunta, confirmaron el precario alivio de la baja del dólar blue. Y digo precario, porque no quita que si existen algunos otros ruidos, así como subió locamente, así como bajó increíblemente 20% en pocos días, esta eh, esta oscilación increíble, en la cotización del dólar, se escribe en un enérgico movimiento del gobierno también, decidido a parar esa estampida, y ¿qué hizo? Emitiendo a lo loco deuda pública, bonos, etcétera, a un costo, a una tasa de interés que no existe en el mundo, asegurada en dólares, un 15, 17%, cuando el, eh, prácticamente la tasa de interés internacional es de 2%, de modo tal que, esto vos, vos podrás con lógica pensar, Sí, está bien, me ofrecen 17%, pero el gobierno argentino no me da ninguna garantía. Bueno, por eso tiene que pagar 17%, pero algunos fondos, una partecita de sus de sus pesitos, lo meten esto aún a riesgo, eh, mensurando el riesgo. Entonces, eh, de alguna manera, esto creo que responde a tu pregunta, el retroceso del dólar paralelo es apenas un descenso importantísimo de esta fiebre que tiene la Argentina pero todavía no hay nada estabilizado y los remedios aplicados, sobre todo, no son baratos. ¿Otra? Pero el otro... ¿sí? sí, ¿te escucho? No, dale, dale, dale. Decime. No, dale. No, que otra de las dale. consultas que te quería hacer es cómo, cómo se se ve la la temporada de verano ahí en Argentina. La temporada de verano se ve... Eh, eh, te voy a decir algo en eh, un, un minuto, terminando esto y te cuento lo de la temporada. Uh -huh. Subsiste aún una incógnita, Jorge, sobre el impacto de la, que la inflación reprimida tiene en la Argentina y que va a tener que ver también con la cotización del dólar y con lo que va a pasar en el futuro en las bases de la economía. ¿Por qué? Porque en este momento, en enero, debería comenzar el descongelamiento de tarifas de energía y comunicaciones que están pisadas, están está, totalmente sepultadas, aun cuando la inflación no baja prácticamente el 3% mensual en la Argentina. Pero el Ministerio respectivo, el de Desarrollo Productivo, acaba de prorrogar hasta el 31 de enero los precios máximos para 2.000 productos de consumo masivo, con ajustes mínimos autorizados eh, que recién se hicieron en julio y en octubre, sin considerar que los productores tienen mayores costos, cambiarios, combustibles, derivados del covid y además de obligar a las empresas a trabajar al máximo de su capacidad productiva. O sea, esto es un, un sistema totalmente dictatorial en ese sentido. Y respecto al tema, este es un tema. El, el otro es lo que vos contaste. Aparentemente, Jorge, dadas las condiciones eh, nacionales e internacionales, eh, se asume que va a haber acá una traslación, del turismo hacia afuera al turismo hacia adentro. O sea, Uruguay está cerrado per se por las disposiciones propias del Uruguay. Eh, mucha gente está pensando, se dice, yo no soy técnico en turismo, se dice que eh, algunas playas, de algunos puntos brasileños van a ser motivo de atracción para aquellos que no pueden o no quieren o no están en condiciones de viajar al Uruguay. Y por otra parte, se está haciendo mucho mucha movida eh, para promover el turismo interno en algún en aquellas provincias aquellas localidades porque obviamente viene el verano con la baja posible de casos del COVID de modo tal que se está manejando eso junto con lo que pasó hace casi un mes que es el eh, de, eh, se levantó la restricción para los vuelos internos y para transporte el transporte público de ómnibus de larga y media distancia en el interior del país debemos ver que se puede suponer eso eh, pero te digo, lo más importante que leí en ese sentido, mucho más allá de pensar en otros destinos, porque prácticamente Europa está encerrando eh, y viene sobre todo al, en el hemisferio norte el invierno que es el propicio para el coronavirus eh, hasta tanto no haya vacuna eh, la traslación se hace básicamente en... Eh, en materia de turismo interno, y lo que se está hablando, los operadores están hablando, es una traslación a cierta zona del Brasil, presumo que básicamente en el sur, no no en el norte, estrictamente. ¿Y tenemos un minuto más? Sí, uno, uno arriba. Uno. <risa> eh, y se produjo una un tercer elemento que sacudió un poco a la Argentina, fue un fallo, como yo te mencioné al principio, un, el fallo de la corte, que produjo sensaciones ambivalentes porque alguien algunos decían que era eh, salomónico pero el salomónico no tenía nada eh, porque eh, con una mayoría abrumadora eh, la corte tiene cinco miembros fue cuatro votos a uno lo que hizo la la corte respecto al a al al intento de Cristina de desplazar a los jueces que la juzgan y los tipos que pidieron una medida cautelar eh, Es decir, que los jueces que pidieron la medida cautelar pueden quedarse, pero hasta que se decida eh, en un nuevo concurso, eh, porque son jueces diríamos subrogantes, serían suplentes, eh, se, tendrían que irse cuando estén sustanciados esos concursos. Lo que pasa es que la tradición argentina eh, para los concursos puede llevar años o siglos, pero de cualquier manera, dado que lo que le interesa a Cristina, desplazarlos puede ser que ella con el control que tiene en el senado y en el consejo de la magistratura que es el que designa, el que determina la aprobación de los jueces, eh, de alguna manera puede acelerarlos. Lo que, lo que es peor, lo que fue muy mal visto, es que la corte en este fallo decidió desdecirse, porque hace dos años dijo que los jueces estaban bien designados, y ahora hablan de una anomalía administrativa o de una Eh, temporariedad eh, anticonstitucional y esto fue algo distinto a lo que esta misma Corte dijo hace no más de dos años, con lo cual eh, se conmovió no solo este caso, mi querido Jorge, sino básicamente el principio, un dos principios, uno, el de la ina, inamovilidad de los jueces, de alguna manera Los jueces están tranquilos que pese a sus sentencias no los pueden mover por sus sentencias. Y segundo, la inamovilidad del estatus jurídico argentino. Si la Corte hace dos años dijo una cosa y ahora, y ahora el máximo órgano jurisdiccional eh, dice otra, estás perdido porque te perdiste un poco el marco de referencia. Hoy te pueden decir una cosa, el gobierno puede intentar una cosa y van a la corte que teóricamente es amiga, amiga del gobierno de este gobierno y de pronto te puede cambiar el panorama, te puede cambiar las reglas de juego y en este caso y yendo a la economía, ¿quién en ese marco va a decidirse a invertir cuando no sabes qué te puede pasar en materia de marco jurídico? Esta es la consecuencia básicamente de <coughs> este juicio este esta acordada de la corte que para muchos es escandalosa. Bárbaro Pablo, gracias por tu aporte. Nos encontramos un en unos días. Un gusto saludarlos y les deseo un buen fin de semana y esperemos poder vernos en un futuro no demasiado lejano. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Un abrazo para ti. Un abrazo grande. Chau chau. chau. Frecuencia abierta.